Como decíamos, los colores no son casualidad en esto del canal, sino que tienen que ver con nuestra, nuestra identidad. Y el trabajo conjunto con la subsecretaría de Medios y también poner en valor en este sentido el trabajo con toda la región patagónica, que se viene haciendo también con la Secretaría de Cultura. Eh, José, ¿cuáles son las expectativas de toda esta Secretaría para el año próximo y la relación con los medios? ¿Cómo ha sido este año? Eh, bueno, las la expectativas siempre son las mejores, esperemos que se puedan ir complementando la misma. Eh, siempre digo que, o al menos desde que estoy aquí en esta función de secretaría, que eh, la, la, el objetivo es bastante simple, bastante rudimentario, que es nada más ni nada menos que facilitar la comunicación que sale desde el gobierno provincial y pueda llegar a la mayor cantidad de los pampeanos. En eso estamos y en eso obviamente eh, Canal 3 forma una parte eh, más que importante de esta estructura comunicacional, ya que como bueno, ustedes bien saben, mejor que nadie llega a una parte de... de, de de la geografía provincial que los otros medios de comunicación por ahí no llegan con tanta facilidad. Así que por eso eh, tenemos también muchas expectativas con respecto al tema de Canal 3 y la verdad que estamos más que satisfechos de lo, lo que se ha realizado en este año, Mario, no es cierto con tu conducción del canal, porque bueno, eh, las condiciones con que empezó el año Canal 3 no eran las mejores y hoy nos permite eh, visibilizar el futuro con una mirada optimista. Sí, mirada optimista que tiene que ver, como decíamos, con el arreglo de nuestra casa, de a poco que se va produciendo y vamos avanzando, y también en otros aspectos que tienen que ver con la programación, que serán aspectos más sensibles, que tienen que ver con la propuesta televisiva, y en el marco de una televisión federal en la que todos los canales públicos también van a estar participando. La última reunión del Consejo Federal de la Televisión Pública, la reunión con el titular del ENACOM, con Hernán Lombardi, donde hubo definiciones políticas importantes. La idea de que el Consejo Federal de la Televisión Pública que ya desde hace siete años viene trabajando, es lograr eh, transformarse en una red de contenidos federales, red de contenidos federales, de contenidos audiovisuales, que vaya mucho más allá que la simple reunión o conseguir cosas, sino que sea una red real que esté metida dentro de la nueva ley de convergencia, hay una discusión importante, teniendo en, eh, sobre todo en claro lo que son los medios públicos y la importancia de los medios públicos, sin perder el objetivo de los medios que son nuestras audiencias eh, para quienes trabajamos. Los resultados de un medio público, cuando muchas veces se habla de la eficiencia, de la sustentabilidad, hay muchos que lo ven como resultados económicos. Nuestra eficiencia, nuestra sustentabilidad está dada en la llegada que tenemos a la audiencia y en cómo podemos transmitir y cómo podemos basarnos en eso de hacer la televisión pública con entretenimiento, con difusión de políticas de Estado y también siguiendo absolutamente todas las actividades de nuestra gente que tienden a fortalecer nuestra identidad. No sé si... Eh, ¿Alguien va a ser Sí, Mauro. ¿Te sentís director o trabajador del canal? Eh, es difícil, es, una, es buena pregunta. Eh, por momentos no puedo abandonar el puesto de, de trabajador, eh, en muchas oportunidades y en muchas tomas de decisiones. Me cuesta mucho eh, ser el director del canal y, como algunos dicen, ser el jefe de mis propios compañeros de trabajo. Eh, me siento director cuando tomo algunas decisiones y me hago responsable y me hago cargo de esos resultados. Eh, buenos o malos, y me hago cargo de los errores también. Y en la relación con el personal, esa relación de amistad eh, puede jugar eh, en un aguante mayor, pero también puede jugar en contra. Así que es algo que estoy aprendiendo, es un rol que me estoy acostumbrando y que no es nada sencillo.